magistrados magistrado saben ¿eh? al que el toque que tiene que actuar en consecuencia ¿eh? y no por la presión de los trabajadores por la presión del respeto a la constitución nacional ¿no? pedimos que no se presionar ni comprar por el poder político de turno que votaron fidelidad a la Constitución Nacional y tienen la obligación, como recordó el Presidente del Consejo de la Corte Suprema, tienen la obligación de si por su ley, por su juzgado, pasa una acción que viola un derecho constitucional, deben declararlo aún cuando la parte no lo pida. En nuestro caso estamos planteando cuando presentemos como la CGT que se decrete la constitucionalidad Así que no hay que hacer muchas cosas raras, solamente defender la Constitución Nacional. Ese es el rol que tiene. Mientras tanto, y compañeras y compañeros, mientras tanto seguimos la lucha.